Lección 4. Ya. Ejercicio 13. Buenos días. Le llamo por el anuncio del piso que alquilan. Necesito alguna información sobre el piso. Buenos días. ¿Qué deseas saber? ¿Dónde está el piso? En el centro, en la calle Cervantes. Es de tres habitaciones y un salón. ¿Cuántos baños hay? Dos. Uno grande y otro pequeño. ¿Hay aire acondicionado? Sí, naturalmente. ¿A dónde dan las ventanas? A una calle tranquila. ¿Cómo es el edificio? Es un edificio antiguo de tres pisos. El piso está en el tercero, pero hay ascensor. Menos mal. Tengo dos coches. ¿Hay garaje? Sí, pero solamente para un coche. Ajá. Bueno, no importa. ¿Cuánto es el alquiler? 500 euros más los gastos de comunidad, electricidad, gas y agua.